Para hoy. Y el otro juego de hoy, Temperley y Rocamora, a partir de las 21 y 30 también, Raúl Lorenzo y Rodrigo Reyes Borra serán, serán los árbitros del de encuentro. Así que esos serán los dos partidos eh, de la fecha de hoy del Torneo Nacional de Ascenso. Está muy bien, está muy bien. Eso es lo que habla del Torneo Nacional de Ascenso. Es un torneo Nacional de Ascenso que eh, tiene a Hindú puntero con 25, en la Conferencia Norte, con 20 ganados y 5 perdidos, Unión de Santa Fe que se va acercando, 26, y ahí está comunicaciones... me tiene un par de victorias muy importantes en las últimas de comunicaciones, ¿no? ¿Eh? Y, y está con un récord de, de 27 en 27 juegos, ¿eh? Sí, sí. Realmente está, está bien el equipo de, del Tulo Rivero. Es que me parece que en la Norte ahora, con las dos derrotas que de Hindú, se está emparejando un poco más lo que es eh, los primeros cuatro, primeros puestos, ¿no? En la conferencia Norte con un también Villa Ángela y Barrio Parque que a pesar de no estar en los primeros cuatro lugares están quinte sí están quinto, sí, salta también, ahora empezó a ganar y ya no te digo que está entre los primeros lugares pero va escalando en la tabla de la conferencia de norte y en la, en la azul, sur está muy más, mucho más peleado todo, sí, están todos sí porque estudiantes está primero pero detrás está Viedma que también viene haciendo una gran campaña en estos últimos partidos Eh, fueron todas victorias tanto de visitante ganó de, de visitante y de local, Olimpo, Ciclista, Parque Sur, y bueno y Bracán, y hablar, que el otro día sumó su décima victoria consecutiva. Sí, lo único que tiene Olimpo y Estudiantes de La Barría es que Olimpo jugó menos partidos que el resto porque sí. tiene solamente 25 juegos y estudiantes, que está puntero con una victoria de más, tiene dos juegos menos que este Vietma, que claro. tiene 28 partidos y 26 estudiantes, ganaron dos partidos estudiantes de la Barría, los dos partidos de diferencia que tiene con más, estaría sacando una ventaja más o menos importante porque eh, tiene tres partidos menos perdidos. Entonces, eso le da un poquito más de margen al equipo de Gustavo Fernández, pero después está realmente muy pero muy parejo. ¿eh? Sí, sí. Así que eh. eso es la actua esa es la actualidad de, de todo el torneo Nacional de Ascenso. Bien, Volvemos a la, la Liga bien. Nacional. ¿Cómo cómo? Volvemos a la Liga Nacional porque ya tenemos a Diego Gervaud en línea. Ahí está, Dieguito Gervado, ¿Cómo te va, Dieguito? ¿Cómo andás? Hola, Fabián. Buen día. Buen día a todos. Acá andamos. Bueno, ¿qué pasó, Dieguito? ¿Qué das? Y Machelo de anoche? noche. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Una una, una, una desgracia. Una, eh, quiero salir en contraataque y ya estaba mojado el, el piso de antes porque se había caído Leo Mainold y, y nada, justo, paso justo por ese lugar y, y me, me resbalo, ¿no? te rebalás y se ve el movimiento de la rodilla y te digo la verdad valió impresión en ese momento sí sí la verdad que yo pensé que podría ser peor no eh, aparentemente los cruzados también así que era lo se descartó lo más lo más grave no así que nada ahora a las 2 de la tarde tengo tengo la resonancia yo yo cuando me queda la rodilla atrás siento como un crujido así en, en la rodilla como si se si me hubiera Eh, un tipo crack, así, y bueno, eh, ahí me asusté mucho, pero bueno, eh, aparentemente no era... los cruzados se descartan. Bueno, eso eso es una gran noticia que nos acaba de dar, ¿eh? es una gran noticia para vos en principio, para Pena de Córdoba, y nosotros nos ponemos muy contentos de que, que eso no no te pase, y ojalá que sea alguna cosita lateral, algún menisco, alguna cosita más, más sencilla para para que, bueno, la recuperación sea más pronta y para que vos no tengas que ese sufrimiento que es el tema de los cruzados, ¿no? Sí, sí, ni hablar, ni hablar así como decís vos, así como decís vos, eh, por suerte, bueno, ahora tengo la resonancia y esperemos, y ahí vamos a ver bien cómo, cómo sigue todo, ¿no? Ustedes habían pedido, se ve la ceña en algún momento, a los hábitos, como que estaba el piso húmedo, Sí, sí, se le hizo una, la seña a los árbitros. Eh, el americano nuestro le dijo, yo le dije, eh, del, del banco le dijeron, pero supuestamente no se podía parar, eh, parar la jugada. Pero bueno, eh, eh, no sé cómo, cómo se ve el tema, eh, yo pienso que se podría haber parado. Estaba el, muy húmeda eh, la cancha, ¿no? Estaba muy calurosa la jornada. Eh, y no, no, no, la cancha estaba bien, la cancha estaba bien. Eh, no, no estaba húmeda nada lo que pasa ah, que que se, se, cuando se cayó Leo queda mojado eso viste porque se cayó y dejó dejó todo húmedo esa parte claro eh, claro claro claro dice, por ahí? yo pienso que se podría haber parado, yo pienso que se podría haber parado y, bueno y, y ahora ¿cómo como como sí, como es a no tener resonancia igual que vas a perder unos cuantos partidos, ¿no? independientemente de que no, sí. no, no va a ser grave la lesión porque sabemos que no va a ser grave, vamos se a fuerza para ello, pero te vas a perder unos cuantos partidos. Y viste cómo es Fabi, depende de que salga, a lo mejor sale que no, eh, que no, que no, no, es mucho, viste, eh, a mí se me hinchó un poco la rodilla, viste, Ahí la parte del manífoto un poco con monetón, pero tampoco a lo mejor es que se, que fue solo un golpe, un estiramiento y, y no, no es mucho, ¿viste? Así que ojalá nada, todo, como te dije, todo depende de todo depende de hoy de, del resultado de, la, de las razones. Estaremos atentos, estaremos atentos. en un partido que, y metiéndonos en el juego, este fue durísimo para San Martín, estaban mucho mejor ustedes, ¿no? Demostraron una cara mucho mejor de la que venían trayendo. Sí, sí, creo que hicimos un partido muy completo, nos, nos faltó esa, ese poquito ahí al último, ¿no? Eh, creo que el plan, el equipo también quedó un poco corto, Bruno jugó muchos minutos. Eh, pero pero bueno, creo que el equipo ha dado un cambio de, de mentalidad, eh, estamos, entrenando, estamos entrenando muy duro para hacerlo y bueno, eh, se, se va reflejando de poco dentro de la cancha. Eh, ¿Qué cambió o qué cosa está tratando de cambiar el Turco de su llegada a Atenas tercer técnico de tiene la temporada? Arrancaron con Adrián Capelli, después con el zurdo Gustavo Mirabet y ahora con el Turco Cuardur. ¿Qué cambió? Y creo que eh, hemos cambiado la forma de entrenar, ¿no? Eh, estamos entrenando duros, estamos eh, por ahí eh, tenemos las consignas. Eh, que, que él quiere y, y la repetimos muchas veces ¿no? eh, hemos cambiado mucho, creo que el equipo eh, necesitaba entrenar más duro en estos momentos cuando no te saben las cosas lo que lo que más tenés que hacer ¿no? y, y eso creo que ha sido ha sido lo que ha cambiado en el equipo, eh, el tema de los entrenamientos eh, después son otro el jugador también cuando entrenan más duro cambia un poco la la mentalidad no y, y, y quiere y lo hace y lo hace de otra manera así que, claro. que creo que ha que ha sido eso lo que lo que ha cambiado un poco la cabeza de los jugadores está muy bien, está muy bien, ¿Y nada, lo mejor de a las 3 se mando un mensaje, te voy a vale, romper sí. como te rompo siempre y como te molesté anoche, este ojalá que, ojalá que no sea nada y ojalá que en 10 días estés otra vez, o, o menos estés otra vez jugando Bueno, dale, dale Fabi, muchísimas gracias y le mando un saludo a todos ahí a los chicos. Tiene la palabra de Diego Gerbaudo, ¿no? Que, bueno, sufrió anoche. Este, ya...